Hola compañeros y oyentes de Farco. Un nuevo caso de negligencia médica sacude la ciudad de Formosa. Esta vez la víctima fue una niña de 12 años. El hecho ocurrió semanas atrás cuando la misma ingresó al hospital de la madre d el niño y los médicos le diagnosticaron que tenía una intoxicación. Trece horas después se dieron cuenta que tenía un accidente cerebrovascular. En diálogo con FM 98.1, la Nueva, el padre de Gabriela Rubén Mendoza denunció que su hija fue víctima.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 Queremos que se haga justicia por lo que pasó con nuestra nena. Rubén siguió relatando las negligencias médicas por parte del hospital, aportando datos de distintos hechos por lo que pasó con su familia. También anunció que la morgue de dicho nosocomio no tiene refrigeración y cuando se te muere alguien, te lo entregan goteando. Mi señora rompió bolsa a los, a los ocho meses de estar embarazada. La llevé al hospital y en la guardia me dicen, a la una hora que ella llegó, me dicen que ella perdió e l bebé.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 Fuimos fuertes y tuvimos el coraje y、eh, donamos los órganos de nuestra, de nuestra nena, nuestra tan querida nena, porque ella era un amor. Por todo eso, nosotros、uh -huh. decidimos donar sus órganos para que ella viva en siete, chicos, en siete chicos, porque fueron siete los órganos donados por ella. Y ella vive en siete chicos que seguramente va a salvar vidas con eso. El hospital de la madre y el niño suma una nueva denuncia por negligencia médica. Mismos doctores, mismo hospital. mismo desenlaces y el temor de caer internado en hospitales de alta infraestructura, pero con poco profesionalismo y pocos recursos. Reportó para el informativo Farco Guillermo Guillen de FM 98.1, La Nueva Formosa.